Baina eta gauru denoan, Juntas abrimos todas las puertas, eso así, el pobre C. Zen barri! la carta del socio, eh? pero no se sé como ni cuando fue, Pero só sé que yo me asusté, La vecina que fue de ver, Al sindicato del barrio del pobre sec. Que te bote, Propietario te bote, desde los estudios de la 97 y Ratia. Volvemos después de este parón que nos ha sido impuesto con esta serie de entrevistas en los que entrevistamos a diferentes eh, eraguilles en euskera, eh, diferentes colectivos que, que luchan en los barrios en Bilbao. En la sociedad capitalista actual, las trabajadoras sobrevivimos cada día más explotadas y más precarizadas. En esta precariedad, que no es sólo laboral, sino una condición existencial, la cuestión de la vivienda es una de las más urgentes y preocupantes. En el contexto actual de mercantilización total de la vida por parte del capitalismo, la vivienda ha pasado a ser un de ser un derecho a un negocio. Es decir, es una mercancía más en el mercado global, una mercancía que, de ser necesidad básica, se ha convertido casi en un bien de lujo. La vivienda es, en el sistema capitalista, funcional para fines productivos, como la especulación inmobiliaria, renta de suelo, y también reproductivos, reproducción de la fuerza de trabajo y de la vida. Para la clase trabajadora, en cambio, la vivienda es a la vez una necesidad básica, el lugar donde desarrollar la parte más íntima de la vida, donde habitar, y una forma de chantaje, una mercancía que nos ata las cadenas del trabajo asalariado. Si no tenemos trabajo, no tenemos vivienda. Para hablar de estos aspectos, tenemos hoy con nosotros a Mikel y Ali, de Aloguer Ekoak, Echevisitza Sandicatua de Sani Deusto. Buenos días, Ebonon. Opa, unón, ¿qué tal? Opa, unón. Muy bien, vosotros espero que estéis también bien. Bueno, empezamos con la entrevista. A Loguere Coac Echevisita Sindicato se define como grupo de defensa de la vivienda que opera en los barrios de San y Deusto. El sindicato surgió con la crisis con la crisis producto de la pandemia del COVID-19. ¿Es una herramienta coyuntural mientras dure esta crisis o la idea de crear esta organización para la defensa de la vivienda venía de antes y pretende seguir trabajando a largo, a largo plazo? Perdón. Sí, bueno, la idea de crear este grupo para la defensa de la vivienda venía de antes de la declaración del estado de alerta y la crisis social que estamos viviendo estos días. Algunas personas de grupo nos empezamos a reunir el otoño pasado para pensar cuál era la forma más adecuada de organizarnos entre las vecinas en situación de precariedad y desposesión de medios de vida para cuidarnos, fortalecernos y defendernos ante la amenaza de que los propietarios las inmobiliarias, las entidades financieras, los fondos buitre y el Airbnb nos expulsen de las casas y de los barrios donde vivimos para forrarse. Uh -huh. En cuanto a esa forma de organización vecinal en torno a la vivienda, nuestras referentes han sido el sindicato de barrio de Poblesec y el sindicato de Yogates de Hospitalet de Barcelona. Y gracias a sus experiencias hemos ref eh, reformulado o recuperado más bien el uso inicial del sindicato y lo hemos ubicado aquí, en los barrios de San y de Osto de, de Bilbo, para, eh, primero, potenciar nuestra fuerza colectiva y capacidad de autoorganización para responder a nuestras necesidades, entre ellas la vivienda, para defender también entre vecinas nuestras vidas, nuestras casas y nuestros barrios y para organizar desde el vecindario, nuestra rabia y nuestra forma de responder ante ante los conflictos y, sobre todo, eh, cuidarnos entre las vecinas y las compañeras. Entonces, ante la amenaza de avalancha de desahucios en este contexto y de que los especuladores inmobiliarios que pretenden ponerse las botas en, este, en esta crisis a costa de nuestras vidas comunitarias e incluso a costa de nuestra felicidad, También ante la erupción de las redes de solidaridad y de apoyo mutuo en nuestros barrios para afrontar colectivamente los efectos del confinamiento y así como la, la huelga de alquileres que se inició el pasado 1 de abril, pues hemos tomado la iniciativa para lanzar este sindicato de vivienda en San Idoxtó y la idea es que vamos a existir siempre y cuando se cumplan las funciones de sindicato como herramienta colectiva de autoorganización y de lucha de las vecinas para cubrir nuestras necesidades y resolver nuestros conflictos. Uh -huh. ¿Y qué nos podéis decir sobre la situación de los barrios de, de los barrios de San Idesio, que es donde es un poco el ámbito de actuación de vuestro sindicato de vivienda? ¿Comparten problemática o son dos barrios con situaciones distintas desde el punto de vista de la problemática de la vivienda? ¿Miquel? Eh, bueno, pues nosotros, por ejemplo, desde que empezamos a, a funcionar hemos tenido contacto con las redes de apoyo mutuo que ya estaban funcionando y otras organizaciones eh, afines que tratan la problemática de la vivienda y con los datos que veníamos recogiendo lo que hemos podido sacar en claro es que el problema de la vivienda en Deusto y en San Ignacio eh, es un problema eh, que está totalmente invisibilizado, es decir, que es necesario un trabajo también previo de, de recopilación de datos, un trabajo estadístico para sacar a la luz eh, tanto los problemas que tienen que ver con el alquiler como el número de viviendas vacías, que también es un muy significativo en un contexto como en el que vivimos ahora, la cantidad de viviendas que, que están sin ocupar, ¿no? cuando la gente tiene problemas también para hacerse cargo de, de esa faceta de sus vidas que es central. Entonces, La emergencia habitacional o lo que llaman emergencia habitacional también desde las administraciones y desde los partidos, que no dista mucho de ser coyuntural, vamos, que viene de, viene de lejos, en los barrios en los que vivimos está presente. Entonces lo que estamos haciendo ahora, que llevamos poco tiempo todavía, es tratar de ver eh, cuál es el alcance de, de esa problemática en los barrios y poder hacernos cargo directamente a través de las afectadas e intentando asesorarnos entre todas para sacar adelante esto que entendemos que es un derecho e incluso algo más que un derecho si sí, es verdad que el tema de la vivienda o la problemática muchas veces es un problema que se invisibiliza porque la gente cree que recae en sí la culpa de no poder pagar un alquiler y no ...no se da tampoco muchas veces esa comunicación con los vecinos... ...o con las personas que pueden estar en la misma situación, ¿no? No sabemos y por eso, como bien has dicho, recopilar información... ...es lo que hay que hacer para empezar, ¿no? Un poco yendo a, a la organización o la manera de actuar... ...me gustaría preguntar cómo os organizáis, cómo ha sido la organización... ...durante las semanas de confinamiento, ¿no? Hay grandes dificultades en el aspecto de juntarse unos con el con los otros... ...habéis encontrado maneras eficientes para organizar vuestra lucha... Pues eh, nos hemos organizado principalmente eh, por teléfono, además de contar con un email y usar un programa de videollamadas para hacer una asamblea semanal desde nuestras casas, que es todos los lunes, pero el contacto con la gente afectada ha sido eh, primero a través de teléfono y luego derivar a una asamblea. Eh, no son las herramientas que más nos gustan, pero dada la situación, Eh, nos hemos adaptado y de momento funciona, eh, aunque la idea es que todo esto se haga de forma presencial, sí que vamos a tener un teléfono y un email de, de contacto, así como un grupo de, de WhatsApp en el que la, eh, toda la gente de San Ideusto con esta problemática podamos estar en contacto y pasarnos información útil y… Y bueno, luego también eh, hemos puesto carteles por los barrios y pensamos que eso ha sido bastante clave para eh, dar con casos de personas afectadas. Uh -huh. y, y las redes de apoyo mutuo de San Ideo, de Arangoiti y también de e Rivera nos han apoyado muchísimo y han hecho difusión también por sus canales. Eh, después de un tiempo también hemos abierto nuestras propias cuentas de Facebook y, y Twitter y hemos recibido como una calorada bienvenida uh -huh. y, y nos han podido contactar vecinas afectadas y también otros grupos de barrios y, y de otros pueblos de Euskal Herria que están interesadas en, en mover el, el tema de la vivienda. Eh, entonces, eso, nada más que... Que es, es una situación eh, compleja y lo, eh, creíamos que la situación no nos daba excusas para para no, no intentar organizarnos y seguir luchando, independientemente de las condiciones impuestas, pero eso no quita que hayamos hecho esfuerzos para hacer difusión en la calle, en la medida de lo posible intentar difundir por el boca a boca y las redes sociales y utilizar las herramientas digitales eh, que tenemos a disposición para reunirnos cada semana. Eh, también sobre eso, como hay una brecha digital eh, bastante invisibilizada también, pues hemos pensado… Eh, Eh, las eh, posibles formas de acercarnos en el caso de que hubiera alguna persona que, que no pudiese utilizar, que no tuviese internet o ordenador o ni un móvil adaptado para hacer las videollamadas, pero no ha habido ese caso de momento. Ya, sí, entiendo que también, como bien has dicho, eh, hay estos días toca actuar mucho mediante las redes y mediante estas webs para hacer reuniones, pero que también el, el dar el paso a la calle, aunque a veces sea de estrangis, es importante, ¿no? porque al final estáis, vuestra actuación… Son dos barrios, Sani y Deusto, y está dedicado a los vecinos de allí, por lo que poner un cartel en la calle y el boca a boca son herramientas que hasta ahora han funcionado y siguen siendo muy necesarias. ¿no? Quería preguntaros también, a ver si habéis recibido ya casos de vecinos con problemas para pagar el alquiler, la hipoteca y así. Pues sí, eh, lo llamativo de todo esto es que, que, aunque no aparezca tal vez en los medios de comunicación todos los días, Eh, como el problema existe, eh, lo que hacemos es recibir llamadas a diario. O sea, recibimos una serie de llamadas a diario, eh, muchas de las cuales pues eh, podemos eh, tener la suerte de remitir igual a otras asociaciones o a otros servicios, porque llaman interesadas por saber si les ofrecemos algún tipo de, de ayuda o de subvención. Uh -huh. Y en este caso no ese es ese el tipo de ayuda que ofrecemos, pero hay otra serie de personas que, que empiezan a interesarse por por la forma en que nos organizamos y por la cercanía que, que nos prestamos y el apoyo que, que nos brindamos unas a otras. Y esas llamadas eh, sí, que, sí que muestran pues eso eh, un interés cada vez mayor en, en ver cómo, cómo funcionamos eh, desde la cercanía y obviamente no pierden de vista que, que han llamado porque están afectadas. ¿no? Entonces, eh, sí, las llamadas que recibimos son de necesidad extrema básicamente. Eh, la gente tiene miedo también y muchas situaciones pues se atraviesan en, en condiciones de, de soledad o gente con familiares o parientes a su cargo. En general las situaciones de vulnerabilidad y y de, y de pobreza. Es una palabra que suena muy fea en, en nuestra época o en el presente, pero lo que se vive ahora mismo en torno a, a eso que llaman la emergencia es pobreza básicamente Sí, sí, está claro que muchísima gente se ha quedado en la más absoluta desprotección, ¿no? Y que, bueno, un poco está bien también, supongo que llamarán, como has dicho, preguntando por ayudas y un poco para que tramitéis, pero que también enseñarles que hay otra, o enseñarles o, o por lo menos expresarles que hay otros tipos de ayuda que son en los que en, esto, en este caso, pues podemos nosotros más directamente influir, ¿no? En la ayuda cara a cara, el, el poder solucionar problemas que se puedan dar. Eso es. Y de hecho, eh, toda la batería de ayudas que se plantean con, con una batería aún mayor de condiciones y de requisitos para cumplirlas, eh, no están haciendo más que servir de conciliación. En, en un momento en el que también conviene redefinir eso que eso que llamamos mercancía. Porque si decimos que la vivienda es una mercancía o un negocio más que un derecho, eh, hay que tener en cuenta que la mercancía es una relación entre personas, no una relación entre cosas o no una relación entre una persona y una cosa. La mercancía es una relación social y como tal la vivienda lo que escenifica perfectamente es que la relación entre los propietarios y los inquilinos en estos momentos atraviesa una fase crítica y es precisamente en ese momento o en esa en esa coyuntura en la que en la que es preciso incidir o insistir. Uh -huh. Imaginamos que la casuística será bastante diversa, pero a grandes rasgos, ¿cuál suele ser el objetivo cuando una persona con problemas de esta índole os contacta? ¿Un aplazamiento del alquiler? ¿Una exención del pago del alquiler? Hay varios casos. Bueno, yo voy a contar uno, uno reciente. Eh, y cada caso es un mundo. Eso tenemos que tenerlo uh -huh. muy claro también. Eh, no hay dos idénticos. En el último de los casos que, que empezamos a... A tratar en conjunto y, y de forma colectiva y asesorándonos entre todas, eh, el problema era que, que había una, un subarrendamiento, es decir, no sólo estábamos hablando de una inquilina, sino una, una inquilina uh -huh. que arrienda a otra a otra inquilina. Sí. Y la primera de las inquilinas quería votar, como dicen en, en la canción, canción. <risa> quería votar a este compañero que, acaba, que acabamos de conocer. Uh -huh. Eh, en una situación también muy vulnerable, porque en muchos de los casos eh, no existe lo que se conoce como contrato de alquiler. Entonces eso le añade le da un plus de, de vulnerabilidad a las personas en esa situación. Y esa ha sido un poco la encrucijada en la que se ha encontrado esta persona. Eh, veremos cómo lo podemos solucionar entre todas, ahora mismo estamos en ello. No sé si a Alicia se le ocurre algún algún caso más, todos son únicos, pero bueno, si, por si quiere contar alguno, Sí, o sea, eh, todos los días suelen llamar varias personas y suelen eh, suelen llamar bastante porque no pueden afrontar el, el alquiler y tienen miedo a que, a que las propietarias puedan, eh, primero, desahuciarlas, porque además estas personas suelen ir acompañadas de, de sus familias. Entonces, que eh, ellas con sus críos y su, incluso su, los abuelos y abuelas eh, se queden en la calle, tienen bastante miedo y también que el hecho de, de que las desahucien o que haya un proceso jurídico, que eso pueda tener algún tipo de antecedentes. Entonces, en ese sentido estamos haciendo un trabajo de, de tranquilizar y de, y de respaldo, pero... También hay mucha gente que tiene interés de, de pedir las ayudas, pero las ayudas que ha aprobado el Gobierno vasco son eh, son completamente ridículas y, y las calificamos de estafa directamente. Porque no, no solo por el laberinto burocrático y el colapso burocrático que está suponiendo al, tanta gente a la vez... Eh, pedir este tipo de ayudas para 250 euros máximo en una situación en la que se exige eh, tener eh, tener un contrato y tener un, un papel eh, escrito por parte de la propietaria, de la, de la casera, de que no hay condonación, de que se niega la condonación total o parcial de la deuda. Esto quiere decir que los con los 250 euros que te den cada mes, Tienes que pagar eh, alquileres de la totalidad del alquiler de 700, eh, que en Deusto y en Sanís eh, van desde los 700 hasta incluso los 1.000 euros. Eh, y, y esto nos parece eh, es que no no es ni, ni, ni calderilla, es una estafa. Y además, nosotras defendíamos desde el principio que la única solución en este contexto era la condonación de las rentas del alquiler y de las y de las hipotecas. Y que aquellas personas que tienen esa propiedad en, en alquiler y que realmente eh, comen de, de eso, que son muy pocas, son muy pocas personas, eh, reciban un, una renta tipo RGI o, o algo así. Pero no es el caso. Entonces, lo que vemos con, con estas ayudas es, es que básicamente lo que están haciendo no, es, no son ni siquiera ayudas de contención, son directamente ayudas a las bancas, a los bancos y a las entidades financieras y fin de, y fin de la historia. Sí, no, como has dicho, aparte de ser calderilla totalmente insuficiente, Es verdad que también se, se crean estas histerias no con las uh, con la desesperación de la gente dicen como en el caso de los autónomos que se va a dar una ayuda que luego obliga a la gente a darse entre codazos en, a darsezo codazo, de codazos entre ellos para intentar conseguirlas crear este ambiente de, de pues malestar y de, de lucha feroz no eso es de hecho también la, la... La organización que ha habido en torno a la huelga de alquileres y los diferentes comités que se han organizado para ello y demás eh, lo decían en unos términos muy claros también se trata de estas ayudas se trata de un rescate en diferido es decir es un rescate que no se hace como tal sino que a través de las propias subvenciones y a través de los pequeños supuestamente pequeños propietarios se, se concilia el problema y se, se trata de poner un parche donde donde hay una, una gran brecha ¿no? Entonces, ese concepto a mí me parece que es bastante legítimo y bastante pertinente, vamos. Eh, luego está también la opción de los microcréditos, pero claro, ¿quién, qué, qué persona se le ocurre endeudarse cuando cuando precisamente no está ganando dinero, no porque la han echado, porque está una situación irregular? Entonces, eh, bueno, entendemos que que todo el peso y toda, toda la apuesta fuerte que han hecho por las pymes y los autónomos Eh, en, en cuanto empezó el estado de alarma eh, no han tenido la, la dignidad de hacerlo con respecto a la vivienda, ¿no? En una situación que entendemos que también es de vulnerabilidad extrema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el trabajo que estamos haciendo desde desde el grupo y entre, o sea, entre las que empezamos y luego los casos que se han empezado a implicar mogollón es, a pesar de las ayudas y de quien quiera pedir esas ayudas asegurar que en Sani y en Deusto no van a echar a nadie de sus casas por no haber podido pagar. Sí, sí, está claro que esto va a ser una lucha que además va a seguir largo rato porque todavía las las consecuencias de esta crisis no han hecho más que empezar y, como bien sabemos, pues atizarán a la gente más vulnerable, como ya hemos dicho. no Por último, quería eh, preguntaros que a ver si tenéis relación ¿no? con otros sindicatos de vivienda, colectivos que trabajan en este aspecto. Ya al principio hemos mencionado un poco Poblesec, pero no sé si aquí más en la cercanía... ¿Va Miquel, por ejemplo? Eh, sí, por supuesto. A ver, en cuanto, en cuanto empezamos a, a quedar las primeras sesiones y a reflexionar sobre el problema, lo primero que hicimos fue tratar de ver qué, qué tipo de colectivos, qué tipo de organizaciones trataban esta problemática y y lo hacían de la forma más más horizontal y más directa posible eh, y en ese sentido pues eh, como dices pues una de las referencias fue poblese como ha dicho también Alice antes pero más eh, más aquí en nuestro entorno hemos hablado con Calera Cheriquez hemos hablado también con las redes de apoyo mutuo de que han surgido con motivo del, de la crisis del COVID-19 y, y estamos en contacto también con con gente organizada en, en donosti eh, también hemos co hemos cogido hemos hemos sido influidos por la referencia también de Gasteiz, que tiene el eche visita sindicato acá está muy fuerte también ahí y bueno esas han sido nuestras grandes nuestras grandes influencias y sobre todo motivación para, para echar a andar porque no, no, no teníamos por qué seguir esperando bueno pues no sé con esto yo es creo yo sí. desde aquí querría saludar o dar la bienvenida a Seth que creo que es eh, Talde ¿qué es? Eh, Alde Sarreko Echevisitsa Talde ¿Taldea? Sí. ¿Taldea? ¿Taldea? es verdad, sí, sí y, y nada, que estamos muy contentas y mano a mano con ellas, les mando un abrazo desde desde las ondas <ríe> sí, eso es A la de, de la red de cuidados de, de Carlagunza, Sarea de Galdacau, que también son son grandes compañeras y tenemos ganas de, de hacer esta batalla con ellas. Pues muy bien. Eh, por último, creo que es nuestro la persona que nos está grabando, el bueno de Mello, quiere hacer una pregunta. Nah, es que ricasco, Piquel. Nah. Eh, recordar también eh, a las y los oyentes que... La siguiente entrevista que haremos será al Carla Gunza Sárea de Galdacau, así que si esta os ha parecido interesante, la siguiente seguro que es eh, lo mismo más interesante todavía. Seguro, seguro es? que sí. Bueno, pues Papai. eso. Esperamos que todos estos grupos y todas estas muestras de solidaridad, solidaridad sigan adelante, que vayan cogiendo fuerza y, bueno, os deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo a Alicia, un fuerte abrazo a Miquel... Y un fuerte abrazo a toda esa gente que está luchando contra estas injusticias que se suceden día a día. Muchas gracias a vosotros. El querecazo. Abur. Abur. Mucho lugar. vida batalla y lo que me jode yo le meto caña y que de mi barrio muévete que si te jode pa defender el pueblo seco y yeah, yeah. yo ya me cansé de tu mentira ahora hay un azario que a mí me guía todo tiene su final todo expira la revolución es el futuro de mi vida yo en su ejeacióndura no